...19 de agosto, nu lunes nublado, eh, con probabilidad de alguna llovizna y muy frío. Y como todos los lunes, en PTM lo tenemos a Gustavo Silvestre con su columna Periodismo Silvestre. ¿Qué tal, Palís? Buen día. ¿Cómo Buen día estás? a la audiencia. Acá andamos, bien. Bueno. Volvió arreglo. el invierno, volvió la bufanda, volviste vos, sí. te lo trajiste vos la. al invierno. Vengo de 31, 32, 33 Qué grados lindo. allá. Qué lindo, veranito, en, ¿no? En Europa. Sí, mucho calor, pero bueno, está buenísimo. Está eh, bueno, está mejor bueno. Mejor que el frío. andar. Sí. Sí. Sí. Lo, los devotos del calor eh, preferimos eso y no el invierno. Tal cual. El, el frío te, te ah, paraliza, sí. te frena. Sí, sí, sí. Tal Pero cual. bueno. Y cuando uno anda vagueando, mejor que haya que qué lindo, calor. Qué lindo, qué sí, lindo. Nos, sí, nos sí. lo merecemos. Así que bueno, tal buenísimo. Cual. Sí, y, y yo enterándome de algunas cuestiones a, a lo lejos. A lo ma, lejos, ma. bien. Y... Bueno, ya hay, me estoy poniendo al tanto. ¿Te estás poniendo al tanto? Sí, igual, bueno, le di poca bola, ¿eh? Le diste poca bola. Sí, poca bola. Bueno, lo charlamos como si supieras poco o nada. Dale, sí, Bueno, a ver, pare Y parece que hay un reaparecido en la, en la política pampeana. Oh. El ex gobernador Carlos Berna, ya hablamos la, la semana pasada, apareció, movió el, el, el avispero con unos tweets, eh, un, una ráfaga de tres tweets que, que removió todo. Eh, parecía que se, iba, se había llamado a silencio. Y eh, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, organizó un asadito ahí en, en el búnker de Pico, Carlos Berna. Sí, pa pará, eh, paréntesis. Sí. el lugar dónde hizo? ¿Es, ¿Es un lugar del es, estado del municipio, del estado provincial? Eh, ¿Es algo particular? Mira, no quiero mentir, creo que es particular. Hablan que es una quinta, vos tenés data, sí, no, no, no pareciera sé. pareciera que era un lugar este, estatal. Bien, bueno. Bueno, no importa. Tremendo. Cierro el paréntesis. Bien, bien. Eh, lo vamos a averiguar para la sí, próxima. Eh, sí. Pero bueno, y estuvo la aparición de Berna la, hace dos semanas atrás con esos tweets que removió el avispero, le marcó la cancha a Silioto, le le cuestionó el alineamiento con, con Axel Kicillof, dijo una frase potente, eh, La Pampa nunca será el patio trasero de Buenos Aires, y eh, no dijo nada de mi ley, como en los últimos meses. Silencio de radio por ese lado. Esa fue la novedad, la novedad de la semana anterior, te pongo Bien. en contexto. Bueno, la semana pasada fueron a esta quinta, Bunker, lugar del Estado, un lugar donde siempre Berna se reúne eh, por cuestiones importantes, fueron la mayoría de los intendentes del, del PJ, o por lo menos los, más, los que gobiernan los pueblos más importantes. Eh, ¿A qué fueron? Yo eh, pensaba anoche en una metáfora y se me ocurría esta de eh, besar el anillo fueron a besar el anillo del, del pontífice. Vos sabés que en la tradición católica hay una tradición que el papa o los obispos tienen un anillo en el dedo anular y eh, los curas, los peregrinos, lo que fueran, le besan el anillo en señal de respeto y obediencia. Ah, oh, mira. Entonces se pareció, lo que hicieron los intendentes del PJ, se pareció mucho a ese besamanos. Eh, besar el anillo del jefe, del pontífice, en señal de respeto y, y obediencia. Anillo que los papas, cada vez que hay un nuevo papa, el anillo anterior se rompe y con el mismo material se hace un nuevo anillo, en señal de cambio de, de jefe o de pontífice. Bueno, parece que Berna no ha roto su, su anillo para que se construya otro, o por lo menos esa es eh, su intención. Eh, como buen titiritero de la política, Berna después de la reunión no habló, pero algunos intendentes dejaron filtrar de qué se había hablado. Eh, no ocultaron, ya no disimulan que el objetivo es hablar de lo que se está haciendo y del futuro político del peronismo pampeano. Futuro político que tiene eh, dos, eh, dos citas pronto o, o por lo menos dos citas en el horizonte. La elección legislativa del año que viene, 2025, y la de gobernador a 2027. Eh, los participantes no, no ocultaron que se reunieron para hablar con Berna con la mira en esas dos citas. Y también dejaron filtrar algunas críticas a la gestión de Silioto esto de que, de que gobierna con un círculo bastante cerrado y también hablaron de la obstinación de Silioto con el aporte obligatorio, solidario y obligatorio que está hace meses estancado eh, en la legislatura. Bueno, por ejemplo, la, la intendenta de Unifreda, Adriana García salió a decir que, él, eh, que por qué se insiste tanto con esto eh, que está trabada una cuestión, si no sale, si no hay consenso, ¿por qué no cambian ese instrumento y se presenta otra cosa para resolver la cuestión? Dando a entender que, eh, que Silioto o el, o el gobierno debería haber cambiado la estrategia porque no hay una, una puja ahí de suma cero en la que ninguna de las dos partes eh, va a aflojar. Es evidente que Silioto atraviesa un momento difícil. Ya veníamos diciendo que venía remando contra el ajuste de mi ley eh, con el, el estigma del pato Rengo a cuestas. Ustedes saben que cuando un gobernador no tiene reelección siempre se dice que bueno, ya está perdiendo un poco de poder porque no puede eh, aspirar a, otra, a otro periodo. A todo eso se le agregó ...esta aparición de Berna... ...tensando la cuerda... ...primero con los tweets eh, ...ya dijimos más que nada... ...disparándole a este alineamiento... ...de Silioto... ...junto a Kisilov ...en contra de Miley, ...pero ahora aparecieron los intendentes... ...dando un pasito más... ...buscando la bendición de Berna... ...y sentándose en la mesa... ...todo un desafío a Silioto... ...pensemos que ese asado se hizo... A, no, ...no habían pasado ni siete días de la aparición de de Berna con los tuits y fueron los intendentes a sentarse a, a la a la mesa de a la mesa de Berna. Eh, no, no hay gestos inocentes en, en la ah. política, todo tiene su lectura eh, y está claro que, que, que sabían que esto se iba a dar. Entre los intendentes, ya los mencionamos, Los tres más son los que gobiernan las tres ciudades más importantes de Santa Rosa, de La Pampa. El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, Fernando Alonso de Pico y Ariel Rojas de Toay. Son todos de extracción, ellos, como el resto del grupo que, que fue a, la, a ese asado, son de, de diferente extracción política, tienen di diferentes trayectorias, pero los une el sello de ser las caras visibles de una nueva generación. En el, en el PJ. Con este paso, profundizaron digamos esto, su juego propio más allá de lo que de los designios o, o de lo que pueda decir el, el gobernador Siliotto, que además de gobernador, es presidente del, del PJ. Está claro que Dinápolis y Rojas sueñan con la gobernación, eh, con, esta, con este nuevo realinea, realineamiento, eh, tienen en vista el, el sueño de la gobernación, pero La que mayores créditos tiene en esta movida, que, que empolla también el bernismo, es Fernanda Alonso. Es la favorita de Berna, y, y no es casual. Es del riñón bernista, es una dirigente de las más leales de Berna, nunca tuvo gestos eh, que se, de, con dobles lecturas. Eh, tiene gestión, tiene votos, y además una identidad política ...forjada en Pico y en el norte provincial... ...donde está la cuna del Bernismo. Algunos se preguntan entonces si a partir de esto... ...la Pampa tendrá su primera mujer gobernadora. Falta muchísima agua que corra debajo del puente... ...pero bueno, las proyecciones en política... ...son en este caso tan inevitables como, como prematuras... Por el momento está claro que la señal de Berna es eh, para tallar eh, en lo que viene. Quiere mover los hilos y evidentemente eh, quiere ser parte o ser el protagonista principal de la definición más cercana que es la elección legislativa del año próximo. Muy mala noticia para, por ejemplo, Convergencia, Espartaco Marín, y Bariña Marín, que es quien renueva su banca. La banca, una de, la banca que pone en juego el oficialismo eh, está en manos de Bariña Marín y de, de Convergencia. La, la, la aspiración lógica del sector sería conservarla, no pareciera que el, el, el renovado protagonismo de Berna sea una buena noticia para, para ellos. Como Tampoco parece ser eh, un buen augurio para el entorno de, de Silioto que pretendía o pretende eh, dominar el armado para el 2025 y también tiene algún proyecto para candidato a gobernador en el 2027. Por ahora, eh, lo, la dirigencia que está alrededor de Silioto mastica bronca por el maltrato que les ha, que les ha dado Berna, eh, pero también hay temor por el poder de fuego que tiene Berna y, y los suyos. Eh, no aparece, no se imaginan que haya una declaración de guerra en la que tal vez Silioto comenzaría a perder soldados eh, antes de empezar esa confrontación con Berna, que, eh, que comparten también la, la línea plural de la que nunca se, se fue Silioto. Pareciera que una especie de capitulación o negociación tal vez les depare mejor destino que exponerse a una lucha frontal con Berna en la cual una, una eventual derrota o capitulación los expondría a una venganza que eh, tal vez podría deparar en un destierro político. Gustavo Silvestre, como todos los lunes, pasa por la mañana Kermesera con su columna Periodismo Silvestre. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando Radio Kermes 106.1? Mij die laat kapot ja teken, deel die weet van zijn sueño y na sliep niet que de pijn. na de